que considera pertinente de nuestro lado consideramos en el caso Saba puntualmente no el resto del cuerpo técnico en el caso Saba el convenio laboral eh, nos autorizaba a nosotros eh, a poder extinguir el pasado 6 meses cosa que se hicieron eh, dentro del ámbito legal nosotros consideramos que, que el despido más allá de la cuestión de si estuvo bien o no que cosa que dependió del departamento de fútbol desde el aspecto legal, eh, estábamos cubiertos. Pero bueno, obviamente que esto es una instancia de negociación que se siga adelante y esperemos encontrarle una, una pronta solución y, y que de alguna manera se pueda se pueda llegar a, a buen puerto. Nicolás Soma, gracias por el contacto. ¿eh? Muy claro, no, como hola, siempre. Querido. Hasta Nos luego. Gusto, que sigas bien, gracias. Ahí está Nicolás Soma para, para hablarnos un poco acerca de la situación del predio de Esteban Echeverría y a propósito del Departamento de Legales también le consultamos por Saba ¿no? una situación que está trabada también hasta el día de hoy 11.59 en la República Argentina atención que mil jugadas paga ¿eh? si Racing gana 2.40 ¿eh? un triunfo 2.40 por cada peso apostado miljugadas.com ahí tenés las mejores cuotas ¿eh? hay que empezar a ganar Camote y empezá a ganar y, y el hincha de Racing Tiene que llevarse el libro de, de Corbata al ¿eh? sí, claro. este mucha gente escuchando del otro lado este y, y tengo una comunicación que es eh, la de mi ídolo, es mi viejo, sí. eh, que tiene como ídolo al loco Corbata, uh -huh. eh, que en algún momento va a recibir el regalo de ese libro de Alejandro Wall Muy bien. este y yo lo quiero saludar, no soy de estas cosas, ¿no? bueno. pero... Este siempre la es primera vez que he hablado al aire con mi viejo y toda <risa> la posibilidad de hacerlo en todo momento, viejo querido, ¿qué haces? ¿Todo bien? Hola, leíto, viejo querido. Hola, mi viejo, estás, mi ¿Eh? Todo bien, un abrazo para Camote. Y, gracias ver, decime decime y de, alejandro decime unas frases de corbata lo, lo que vos pensás de corbata lo que yo pienso de corbata se, porque sé ¿qué que tenés setenta y uno setenta y uno tenés no eh, se, y, si voy a comp setenta lo vi muy bien en el 61 en el año 61 un equipazo teníamos elánimo campeón pero quién era, era corbata oh, para mí corbata era, era era lo máximo era este yo este, he llegado a hacerme la rata me hacía la rata en la primaria para ir a ver los entrenamientos, pero no Mira, para ir a ver el entrenamiento de Racing, para ir a verlo al loco. Al loco. Ir a verlo al loco agarrado del alambre de cerca era una maravilla. <ríe> yo te digo, por ejemplo, este eh, yo le veía le veía hacer los, los cuernos a la hinchada rival. Eh. Hacía los cuernos como caradajeaban, se ponía al costado como hacía mostaza, los cuernitos, los volvía loco a todos. Cuanto más, <ríe> cuanto más le pegaban, más jugaba. Un jugador que es de todas las épocas. El Loco Corbata no es convite como se, como se decía antes. Y pero en aquella época se jugaba, no sé si puede jugar. El Loco Corbata podía jugar hoy exclusivamente. Tengo una nota y te la corto acá, Alejandro para, para que lo sepa también y Camote, tengo un recorte de la revista el Gráfico de hace muchos sí. años que está, hay una nota con Bernao, el Loco Bernao, Camilla mm. y José May. Mm. Y los tres dijeron el mejor de nosotros corbata fue el loco corbata gracias este... viejo querido ali y a todos abrazo Chau. Bueno, Chau. Este, te quiero tu, tu viejo hablaba del racing del 61 ¿no? que este si bien corbata sale dos veces campeones 58 61 ahora esa delantera del 61 de Pisuti este corbata Pisuti Mansilla Sosa y Belén es una este, y los relatos son de algo extraordinario digamos, con, con, con eh, partidos 11 a 3 señores, es. si no se compran el libro de Alejandro Wall Corbata, el win la verdad, no leen nada claro. eh. si no leemos no le esto, no leemos nada viejo, no viejo, nos vamos, claro. le robamos un minutito al Gallego Pérez perdón, Gallego querido, ya se viene uno contra uno y toda la actualidad de la Liga Nacional de Básquet Gracias, Ale. Ver, te si esperamos te, acá eh. más seguido, ¿eh? sí, Mirá bueno, que, que está tu casa, ¿eh? claro. Camote, gracias. gracias como siempre. Mañana gana Racing, ¿eh? atención segunda fecha. Acá, de. El debut de Bodo Russo Celisky, gracias por estar como siempre. Buen fin de semana y mañana eh, Mañana tiene que ganar Racing, ¿eh? Chau. AM 570. 570 Radio Argentina. Radio Argentina. Economía, Política, Deporte, Música, Pluralidad, Radio, radio Argentina, Argentina. AM, AM 570, La Radio, La Radio. Radio, Radio, es comunicación, Radio, Radio es actualidad, actualidad. AM 570, 570, es Radio Argentina, y estamos en contacto con el mundo, tenemos un lugar en Internet www.am570radioargentina.com.ar Para hacer un presente con futuro. AM 570, 570. Radio, Argentina. Radio Argentina Libertad de pensamiento Libertad de, pensamiento. Libertad de expresión Libertad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 A la deriva, por el andén. Siempre hay algo en mente, que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella, yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Arrancamos el último de la semana Con el resumen De lo que pasó en uno contra uno La palabra del técnico Eduardo Jappes Hablando de argentino de Junín Y esta responsabilidad para Chiches Estamos bien, estamos haciendo una buena preparación Un mix, ¿no? Porque los chicos, sinceramente, vinieron todos eh, Hicieron un buen trabajo post-temporada Y bueno, eso es importante Porque te, te hace adelantar algunas cosas Acá quedan dos, dos jugadores importantes Uno, eh, Juanchi y El otro, Emiliano Basave Juanchi, un estándar dentro del club eh, Emiliano, dentro de, del proceso que está haciendo eh, va, Se va consolidando año tras año El otro es un equipo nuevo Son todos jugadores que están conociendo la institución Ante nosotros miremos el, el, el primer playoff Eso está, está claro Entonces, eh, el primer objetivo es Eh, el descenso, eso está, está por claro no quiero ir a ese lote semana de entrenadores para conocer cuáles son los objetivos de cara a lo que viene el 22 arranca la Liga Nacional en Río Gallego ahí hispanoamericano campeón del TNA, recibirá San Lorenzo campeón de la Liga Nacional el momento de Ariel Rearte y de este instituto que se arma para pelear en la Conferencia Norte trata de de lograr el mejor rendimiento de, del material que tiene que tiene a disposición. Yo eh, realmente estoy muy enfocado en trabajar sobre sobre mi equipo. Creo que ya el momento de, de los armados y las especulaciones de quién tiene más o quién tiene menos ha pasado. Creo que hemos, hemos traído jugadores que, que se adaptan perfectamente a, a lo que buscamos. Eh, más allá de, de los nombres propios, creo que por características... Vamos a tener un equipo con, con mucha dinámica, que va a poder correr mucho la cancha hacia adelante y hacia atrás. Seguimos con los entrenadores, en este caso, Fernando Durol, técnico de Olímpico de la Banda, otro de los grandes candidatos para estar peleando arriba en la Conferencia Norte, esto nos decía en dos declaraciones. Efectivamente, realmente estamos... estamos... ...dando los pasos que me parece a mí que son importantes... ...ahora vamos a aumentar el nivel el nivel de competencia... ...en el cuadrangular de Benavatuerto... ...pues obviamente llegar a la, a la etapa del, del primer cuadrangular... ...de la Liga Sudamericana con, con bastantes partidos encima... ...y me parece que estamos estamos muy bien... ...vamos a llegar muy bien al cuadrangular que es el primer objetivo... Eh, ...llegar a la final de la Liga... ...y después en la Liga Sudamericana dar el paso que sería pasar a la segunda etapa... Es que sí. Y bueno, después, alguna vez que uno va a la segunda etapa, empieza a jugar con equipos que ya tienen experiencia. Recorriendo el Espinel, diría un amigo mío, nos vamos a Paraná, ahí en Echagüe. Daniel, el loro mafei, en tres declaraciones, nos contaba del armado de un equipo paranaense que ha vuelto a la Liga Nacional. Hablamos de Echagüe. Hoy estamos con todos los fichajes nacionales. ...con dos extranjeros y nos está faltando la llegada de un extranjero... ...que tiene previsto vuelo para el jueves, así el viernes ya estaría acá. Tenemos en claro que en algunos aspectos estamos en inferioridad de condiciones... ...pero yo creo que a veces uno puede compensar con trabajo, con entrega... ...con dedicación, con muchas cosas. El objetivo global es mantener la categoría, ¿sí? Entonces se dice, bueno, son 20, si salís 19, el objetivo está cumplido... Hablamos con Daniel Maffei y luego con Hernán La Ginestra, que después de esta declaración y esta confirmación fichó al negro Manara, quien se quedó a vivir con su familia y después ampliaremos en Concordia Hernán La Ginestra, el profe La Ginestra en tres declaraciones. Estamos trabajando arduamente para terminar la mayor roster lo más pronto posible. Estamos estamos muy conformes, ilusionados. Sabemos que la zona norte se potenció de gran manera con respecto a la sur este año se ven se ve mucha mucha diferencia, cosa que los años anteriores no no la vida por lo menos así pienso yo. Eh, sí, bueno, los objetivos de siempre es mejorar lo de la campaña anterior. De la Ginestra a Capelli, seguimos en el verde, pero de Concordia a Córdoba, Adrián Capelli, en cuatro declaraciones hablando de Atenas de Córdoba, el equipo más ganador en la historia de la Liga Nacional. Sí, creo que estamos bien, por supuesto que uno como entrenador eh, siempre... Quiere más, pero sinceramente estoy estoy conforme, no solamente con Armado, sino también de cómo está trabajando el equipo. Vamos a arrancar así, eh, darle prioridad a algunos chicos que tengan la posibilidad de jugar. La idea es conformar un buen grupo de, de trabajo y de pensar siempre como primera prioridad de el equipo final. ...antes que cualquier individualidad... ...trabajaremos para... ...como decía... ...para que Atina pueda ser... ...protagonista nuevamente. De Adrián Capelli nos vamos a España... ...en el medio de la ruta lo agarramos a Josian Queregeta... ...el presidente del Vasconia... ...los rumores marcaban que Carlos Delfino... ...tenía una chance... ...ante la búsqueda de un alero... ...el equipo del Vasconia con gran... ...gran historia vinculada a los argentinos... José Anqueregeta hablaba de Luca bildosa y también de Carlos Delfino. El baloncesto argentino, durante muchos años ha sido un baloncesto en el que han salido grandísimos talentos. Nosotros siempre tenemos una gran conexión con Argentina y esperamos seguir en esa línea y ojalá en el futuro podamos tener muchos jugadores porque a nosotros a todos los niveles siempre nos han dado un gran dinero. ¿Pero las, las posibilidades para que Carlos Delfino pueda jugar en el Vasconia existen o no? Había de ellos, claro, jugando más joven, como tal, es el Contundente José Anqueregeta, de ahí nos vamos a la boca, porque ahí estaba Ronaldo Córdoba hablando con Franquito Magistri, y esto le decía al técnico Seneise. Bueno, los temas personales, los dirigentes me dijeron que lo resolvieron y bueno, ya Yo estaba ya ya cuando dijeron que estaba listo, resuelto resuelto ese problema. Fundamentalmente, me parece que nosotros tenemos que ser un equipo agresivo defensivamente. Lo tenemos que, que seguir mejorando. Con el griego estaríamos los 10 jugadores mayores. Pedro Calderón, el hombre de los problemas personales. Arreglando su situación, practicando solo. En la bombonerita le manifestaba esto a nuestro querido amigo invisible. Bueno, yo por un problema familiar me tuve que, que volver y, bueno, solucioné ese problema y me quedé entrenando con, con los juveniles y, y el poder físico de, de las inferiores de, de Boca. Seguimos trabajando sobre la, las cuestiones más del equipo, el conocimiento, el conocimiento a los conceptos de, de, del técnico. La sociedad entre los jugadores, eso es fundamental. Nos puso muy contento su llegada al básquetbol español al lado de él tiene a facundo campaszo hablamos de marcos de lía ni más ni menos que el pivote de la selección argentina se lo notó seguro firme contento con mucha ilusión y mucha esperanza para lo que viene dialogaba con nosotros marcos delía una ciudad que, que me sorprendió para bien eh, es tranquila pero pero tiene tienen todo lo que uno necesita <risa> este Después, este en el club la gente me recibió de la mejor manera. Ir trabajando lo que vengo haciendo los últimos años, tratar de, de mejorar físicamente y, y siempre entrar con confianza en los partidos para, para poder ser más productivo en, para el equipo en ofensiva, fundamentalmente. Ese juego olímpico que fue algo algo fuertísimo este, el torneo que hicimos creo que fue muy bueno y ganó ese partido increíble a Brasil eh, después el, el retiro de Manu Hablando emocionado del retiro de Manu Ginovili y del Chapu Nozioni en la selección argentina otro que también tuvo paso por la selección argentina casi que no cambió de colores pero sí cambió de lugar porque se vino de Santiago a Capital Federal abramos con Gabriel Dec tres declaraciones ...para el santiagueño Tortuga. Ocho años muy lindo ¿no? Me llevó llevado los, los mejores recuerdos de Santiago. Agradezco a ellos por, por todo lo que me han brindado... ...y por suerte eh, me he despedido bien como como merecía. Contento ahora de haber llegado y a sumarme al equipo... ...trabajando duro en, en esta pretemporada. Y bueno, con muchas ganas... ...y con muchas ganas de, de estar y, y, y de afrontar los de desafíos. Vamos a querer defender el título de Liga, ¿no? Y después... ...las competencias internacionales, tratar de hacerlo de la mejor manera... ...para eso tenemos que trabajar duro y estar bien como equipo. Estoy muy contento por esa experiencia, por haberla vivido, la he disfrutado al máximo... ...un poco triste no para todos, obviamente los argentinos con la despedida de ellos... ...pero bueno, han dejado un legado muy grande para, para todos los jóvenes... ...que, que tenemos que seguirlo los hechos. Los testimonios de la semana en Uno Contra Uno. Nos queda todo este viernes. Mañana estamos a las 11 por la tele con Uno Contra Uno Televisión en la pantalla de Tays Sports, señores. 12 y 16. Arrancamos con todo este día viernes. Precioso, ¿eh? Con mucho sol en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Somos Uno Contra Uno y te lo contamos como nadie. Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. ¿Cómo les va, chicos? Con Jessica, con Santiago, con Noelia, con el amigo invisible de Ando Vuelta. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. muy tal, Fabi, Noe, Jessy? ¿Ya pusiste el aire? Ya puse el aire, sí, hace mucho calor. 21 sí, he grados.